Cuentos de hadas Españolas El vecino envidioso, así una vez en el pequeño pueblo de Grimonta Vivía una pareja de ancianos, Richard y Marie Richard y Marie no tenían hijos, pero tenían un bonito perrito, llamado Romeo ¡Romeo! ¡Ven aquí, chico! ¡La comida ya está lista! Romeo era muy fiel a la pareja de ancianos y nunca se apartaba de su lado. Eres una pequeña fuente de alegría, ¿no es así? <risa> sí, así es. Un día, cuando Richard estaba trabajando en su jardín, con Romeo a su lado, como siempre, muy cerca notó algo inusual. Romeo estaba resoplando y escarbando un lugar un poco alejado. ¿Qué es eso, pequeño? De inmediato, Romeo corrió hacia su amo ladrando escandalosamente y volvió al lugar donde había estado escarbando Richard se preguntó qué podría ser el problema y cogió la pala para dirigirse a donde el perro le llevó Romeo empezó a saltar ladrando mucho hasta que el ruido atrajo a Marie también Richard comenzó a cavar y muy pronto la pala golpeó contra algo ¡Oh! parece que hemos encontrado algo se agachó y sacó una gran caja Cuando la abrió, se asombró mucho porque la caja estaba llena de brillantes piezas de oro. ¡Dios mío! ¡Estoy soñando! No sé qué haces tú, pero yo no lo estoy. Esto es real. Este pequeño nos ha dado una fortuna. ¡Somos ricos! Romeo ladró y saltó de alegría. La caja era tan pesada que Marie tuvo que ayudarle a llevarla adentro. Pasaron los días y a Romeo le dieron todo lo que a un perro le gusta comer. Y los cojines en los que yacía eran dignos de un príncipe. Era un perro muy feliz. Hasta que un día... Russo, el vecino envidioso, descubrió la nueva fortuna encontrada por Richard y Marie... ...y elaboró un plan para capturar a Romeo. Necesito ese perrito ahora mismo. Esta noche, cuando la vieja pareja duerma atraeré al perrito con galletas y lo capturaré <risa> y tal y como había planeado Russo entró a escondidas en la casa de la pareja de ancianos durante la noche Richard y María estaban profundamente dormidos y el pequeño Romeo estaba jugando con una pelota cuando de repente la puerta se abrió Romeo levantó la vista y vio una deliciosa galleta en la puerta dio un salto y corrió hacia la puerta de inmediato Cogió la galleta con la boca y se la comió felizmente. Pero el pobre no sabía que la galleta estaba rociada de una poción para dormir. Tan pronto como se la comió, cayó al suelo y se desmayó. <risa> Ahora el perro es mío. Dicho eso, cogió al pequeño Romeo y desapareció en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, cuando Richard y Marie se despertaron, descubrieron que Romeo no estaba en casa. ...y comenzaron a buscarlo. ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás, pequeño? ¿Dónde estás, pequeña fuente de alegría? Pero Romeo no estaba por ningún lado. Mientras iban al jardín a buscarle... ...Russo desde el otro lado de la cerca le llamó. ¿Qué ha pasado, vecinos? ¿Por qué estáis tan tristes? Oye, Russo... No podemos encontrar a nuestro perrito ¿Tú lo has visto? No, que va, lo siento Pero estoy seguro de que habrá salido corriendo de la casa Persiguiendo alguna mariposa Como suele hacer jugando a menudo <risa> oh, No puede haber ido demasiado lejos, Richard Vamos a buscarlo de inmediato Tienes razón, venga, vamos a buscarlo Richard y Marie salieron a buscarlo En cuanto Russo los vio alejarse Entró dentro de su casa y salió con Romeo. Eres un pequeño demonio. Me has estado molestando toda la noche. Ahora sé un poco útil y ayúdame a buscar tesoros en mi jardín. Dejó en el suelo a Romeo, pero lo llevaba con una correa. Ni se te ocurra escaparte, ¿me oyes, Chucho? El pobre Romeo comenzó a oler el suelo y pronto se detuvo en un lugar donde comenzó a ladrar. Ah, buen chico. ¡Espero que sea un tesoro mayor que el de Richard! <risas> y dicho esto, comenzó a cavar el suelo y pronto encontró una caja grande. Encantado, la sacó y la abrió. Y para su felicidad, estaba llena de monedas de oro. ¡Oye, perrito! ¡Eres muy especial! ¡Ahora dejaré que te vayas! Le quitó la correa del cuello y lo puso al otro lado de la valla. ¡Corre, ve dentro! ¡Tus queridos dueños volverán a casa pronto! <risa> Romeo entró inmediatamente en casa. Russo cogió la caja llena de oro y sonriendo entró en su casa. Cuando Richard y Marie regresaron, tristes y abatidos, Romeo salió ladrando y corrió hacia ellos. ¡Oh, estás aquí! <risa> ¡Está aquí! ¿Dónde te habías metido, Romeo? Estábamos muy preocupados por ti. Marie lo cogió entre sus brazos y la pareja de ancianos entró en la casa. Más tarde, ese mismo día, Russo se acercó de nuevo a la casa de la pareja de ancianos. Me alegro de que hayáis encontrado a vuestro perro. Parece un poco nervioso, ¿no? ¿Qué os parece si lo llevo a dar un paseo? ¡Oh! ¡Eso sería maravilloso! ¡Romeo! ¿Quieres dar un paseo, muchacho? Y Romeo dio unos pasos y, para sorpresa de Russo, comenzó a hablar. ¡No iré a ningún lado con este hombre! ¡Es muy malvado! Russo estaba conmocionado, dio un paso atrás y miró a Richard. ¿Qué te pasa, Russo? ¿Por qué tienes esa cara? Yo... Yo, pero tu perro está hablando ¡Ay! Richard y Marie se miraron entre sí Porque para ellos, Romeo solo estaba ladrando No podían escucharle hablar ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Vuestro perro, ese pequeño demonio, habla Si al hablar te refieres a ladrar, entonces sí, lo ha hecho Todos los perros lo hacen ¿No? Romeo ladró Y Russo lo miró con curiosidad. ¡Os juro que le he oído hablar! ¡Vete a casa, Russo! Creo que estás un poco cansado. Date un baño y una vez que te sientas un poco mejor, podrás sacar a Romeo a dar un paseo. Russo asintió y, rascándose la cabeza, regresó a su casa. A la mañana siguiente, volvió de nuevo. ¡Saludos, Richard y Marie! Os pido disculpas por mi comportamiento de ayer. <risa> ¿Dónde está el perro? Os ruego que me dejéis darle un paseo. Oh, por supuesto. Me alegro de que te sientas mejor. Romeo. Ven aquí, chico. Romeo entró corriendo a la habitación y se detuvo cerca de Richard. Oh, es el hombre cruel. Otra vez no. Russo se quedó ensimismado. <risa> ¿Pero qué te pasa, Ruso? ¿Qué me pasa? ¿Qué qué me pasa? Me pasa que este perro acaba de hablar otra vez Richard y Marie se miraron confundidos Romeo solo había ladrado Mira, Ruso, vecino Creo que necesitas ir al médico ¿Cómo va a hablar un animal? Pero... Él ha hablado Estáis compinchados en esto Seguro que este es un perro mágico, lo sé. Es el responsable de que tengáis toda esta fortuna. Y ahora sé que puede hablar. Ah, ¿De dónde habéis sacado a este perro mágico? ¡Quiero saberlo todo! Pero Russo, es solo un perrito, no una criatura mágica. Y sí, nos ayudó a encontrar el tesoro. Pero eso fue pura suerte. Nunca lo ha vuelto a hacer. Todo el pueblo lo sabe. <susurra> ¡En eso estás equivocada! ¿Qué quieres decir? Te lo enseñaré. Pero no lo haré solo. Voy a traer al alcalde del pueblo y lo haré delante de él. Todo el pueblo sabrá que sois unos magos malvados. Que practicáis la brujería en este pueblo. Y entonces este perro será mío. Ah, ¡Volveré muy pronto! Cuando salió de su casa... Richard y Marie se miraron sorprendidos, porque pensaban que su vecino se estaba volviendo loco. Más tarde ese día, Russo volvió a su casa con el alcalde jefe de la aldea, Ciro. De pie en su jardín, Russo gritó. Salid fuera, magos malvados, y traed a ese perro con vosotros. He venido a ver todo esto con el señor Ciro. Russo gritó tan fuerte. ...que otros vecinos también se encontraban allí cuando Richard y Marie salieron de su casa. ¡Ahí están! ¡Los malvados magos! Están practicando brujería en nuestro pueblo, señor. Tiene que echarlos de aquí inmediatamente. Eh, señor Siro, creo que Russo se está volviendo loco. Deberíamos llevarlo al médico. Ya basta, vecino. Todos sabrán lo que estáis haciendo. Ruso, será mejor que tengas pruebas de lo que estás diciendo Conozco a Richard y Marie desde hace años Y son las personas más decentes de toda nuestra aldea Ellos no conocen la decencia, señor, hace magia Y sí, tengo pruebas sólidas Diciendo esto, se volvió hacia Romeo Di algo, venga, habla Chucho ¿Pero qué quieres que diga? <risa> Ahí está. ¿Lo veis? ¿Necesitáis que demuestre algo más? El señor Siro le miró confundido. Los aldeanos también intercambiaron confusas miradas entre ellos. ¿Pero qué diablos estás diciendo, ruso? ¿El perro? Estoy hablando del perro que habla. ¿Le habéis oído hablar? ¿Verdad que sí? Yo solo le he oído ladrar. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Furioso Se volvió hacia los aldeanos. Pero vosotros le habéis oído, ¿verdad? Yo solo le he oído ladrar. Sí, yo también. Creo que Richard tiene razón. Russo ha perdido la cabeza. No, de eso nada. Este perro les ayudó a encontrar un tesoro. Es un perro mágico. Todos lo sabemos. Pero eso fue una coincidencia debido al poderoso olfato del perro. Ah, ¿eso crees? Russo continuó explicando que había capturado a Romeo y cómo el perro encontró una caja llena de oro en su jardín. ¿Qué? ¿Secuestraste a mi perro? ¿Así que fuiste tú? ¡Eso es algo inaceptable! ¡Haré que te echen del pueblo! Oh, no, señor alcalde. Mire, lo importante no es que haya secuestrado al perro. Ese pequeño demonio me ayudó a encontrar otro tesoro diferente. Ese perro es una criatura mágica. Puede encontrar tesoros. ¡Demuéstralo! ¡Muéstranos la caja llena de oro! Oh, sí, lo haré. Y entonces, Russo sacó de su bolsa a la caja que había encontrado en su jardín. Acercaos todos, por favor. Estoy a punto de enseñaros una caja llena de monedas de oro. Entonces abrió la caja y descubrió horrorizado que estaba llena de arena ¿Qué? Esto es imposible Ya basta, no solo nos has hecho perder el tiempo También has puesto en duda la reputación de Richard y de Marie Y además de eso también secuestraste a su perrito Así que desde ahora tienes prohibido vivir en Greymonta Y nunca jamás pisarás este pueblo Pero... pero... No digas ni una palabra más Haz las maletas y vete De lo contrario llamaré a los guardianes del pueblo Avergonzado Russo se alejó El señor Siro se acercó a Richard y Marie Lamento mucho este comportamiento tan inapropiado Pero no os preocupéis Russo nunca os molestará más Ni a vosotros ni a nadie de este pueblo me aseguraré de que se vaya lejos, muy, muy lejos. Gracias, señor Siro. Su buen hacer es lo que nos mantiene a todos seguros. El señor Siro sonrió y se agachó para acariciar a Romeo en la cabeza. Qué perro tan adorable. ¿Cómo puede pensar alguien que es una criatura mágica? <risa> Russo fue expulsado de la aldea y Romeo vivió felizmente con Richard y Marie y se aseguró de que nunca les pasara nada malo. Y en cuanto a la pareja de ancianos, nunca supieron que su perro era tan especial.